Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos cómo están preparando. Primera vez que se hace una actividad por el autismo en José Cepas. Sí, sí, es verdad, es pues, la primera vez. Este, bueno, yo hace otras meses que p e r t a n e z c o a José Cepas. Y bueno, cuando vine, empecé a b u s c a r información y, y, bueno, me di cuenta de que no, nunca se había concientizado, que nunca se había hablado de autismo. Así que feliz, pero ya de abril que hemos conseguido. Puede hacer nuestra obra b r i e local, que es muchísimo para nosotros que somos papás y que lo que buscamos es concientizar, ¿no?、Uh -huh. Que se pueda hablar del SEA, que esta forma es el a u t i s t a que se pueda hablar de nuestros hijos, de sus derechos. Este, así que más que agradecidos a, a José Sepas, que nunca nos dijo que no,、uh -huh. porque el municipio jamás nos dijo que no,、eh, nos abrieron las puertas para que lo podamos hacer, así que más agradecidos. La actividad va a ser en el fiador, ahí en la zona centro de José C. e、eh, p á Sí, en el fiador de José C. e p á de 14 a 16 y 30, va a haber inflables, va a haber s h o w va a estar el ballet de Palsamama, va a haber otros ballet que se sumaron hasta Causa Solidaria, ¿no es cierto?, para poder hablar.、Eh, en realidad somos padres autoconvocados,、uh -huh. eh, por el CEA, esto a pulmón. Eh, pertenecemos a la red federal de autismo. Y bueno, lo importante es poder c o n s e n t a r Vamos a estar de 14 a 16 y 30.、Eh, puede ir la gente que quiera, tenga o no familiares con TEA.、Uh -huh. Está libre a toda la comunidad. ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan hoy las familias que tienen、eh, algún familiar, un hijo, una hija con el trastorno de espectro autista? La dificultad que tienen es t e e n m o la、tiene? mayoría.、Uh -huh. Eh, es la integración en las escuelas, las obras sociales, el que no se nos escucha realmente. La gente, quizás, vas a una plaza con tu hijo y ve un niño que se tira al suelo, que grita, que se tapa sus oídos, que grita, y por no conocer, por no estar informado, creen que es un niño mal educado, caprichoso, mal enseñado, o que los papás no nos ocupamos, y realmente es una patología que ellos tienen.、Sí. Pero bueno, es la, la, la falta de, de concientización, n o de que no se habla o no, no sale a la luz、eh, la problemática de nuestros hijos. Lamentablemente, tenemos muchos problemas con las escuelas,、uh -huh. como te dije hace un ratito, muchos problemas con las escuelas, la, la inclusión、uh -huh. eh, en realidad es el problema. La inclusión,、eh, las horas sociales, las terapias, no hay centros、eh, para ello. Eh, centros de, de autoayuda, centros para que ellos puedan hacer actividades.、Eh, vas a una escuela y te encontrás con que no, que no se puede, que、eh, piden acompañante terapéutico. La obra. Si no t e n e s una obra social、sí. y aún teniéndola, también te dan muchísimas vueltas y, y los nenes no pueden tener realmente las cosas que l e corresponden legalmente、uh -huh. porque tienen los mismos derechos que cualquier persona. El PEA. Que se t r a n s f o r m a en ser autogita, no es una enfermedad, es una condición, es una condición de vida.、Uh -huh. eh, y eso, bueno, hay que informarlo y bueno, y salir adelante.、Uh -huh. Y ahora se están organizando, contaba Familia s a c á e n José Cepas. Sí,、eh, yo, bueno, como te decía,、eh, vengo de Zárate, donde esto lo hacíamos. hay Dinero de por medio, somos solamente papás mamás, familiares y la gente que se suma.、Mm. Acá en José Sopaz, cuando yo vine, caminé, averigüé y había muchas familias con niños con TEA.、Uh -huh. eh, simplemente que jamás se había hablado y jamás se había hecho un evento、eh, de concientización de autismo. Este, y bueno, me llevé la secundaria. Que las familias también puedan enterarse que no estamos solos. Sí, somos un grupo, pero tratamos de contenernos, de ayudarnos, de pasarnos información.、Eh, el día a día con, con los niños, con nuestros niños, no es fácil, porque no es fácil.、Mm. Ellos tienen、eh, sus patologías que realmente a veces、eh, uno llora solo. Y ahora es como que bueno, tener un grupo, haber juntado y reunido familias que están pasando por, por, por lo mismo,、eh, nos hace bien, a todos. ¿A dónde se están juntando? ¿Hay algún lugar donde se encuentran?、Eh, ¿Cómo los buscan、eh, si alguien、si、se quiere sumar? Hicimos una reunión, claro, nosotros hicimos una reunión en mi casa, en mi domicilio particular, acá en José Sepá.、Uh -huh. Pero sí, lo que necesitamos es un espacio público,、uh -huh. este, como sería una salita.、Eh, En un lugar público que no sea una vez al mes, dos horas, para poder hacer nuestras reuniones, para poder ir trabajando、eh, durante todo el año, nuestros proyectos y nuestras cosas, nuestros eventos. Este, eso lo estamos viendo y, bueno, ojalá que pronto lo, lo podamos conseguir.、Eh, también se está pensando en, en tratar de que el 2 de abril se declare e interés municipal en este distrito, como、uh -huh. se ha hecho en muchos distritos.、Uh -huh. Eh, son cosas a, a futuro, ¿no? Un futuro muy lejano, porque estamos trabajando mucho sobre eso también. Que sería muy, muy lindo poder este, lograr que que, bueno, que, se, que se declare el 2 de abril como. Te preguntaba porque, capaz, que entre quienes están escuchando hay alguna persona que tiene algún familiar y le interesa sumarse a esta actividad, a esta r e u n i ó n a estas charlas que van haciendo. ¿Tienen alguna página de Facebook, alguna posibilidad de contacto? Sí, tenemos una página、eh, que se llama TGV, Red, José,、eh, Red TEA José Sepas.、Uh -huh. eh, ahí estamos todas las familias de José Sepas y también de otros modos.、Uh -huh. Estamos recibiendo m u c h o s somos más de 50 nodos en, en la provincia de Buenos Aires, distintos distritos, ¿no?、Uh -huh. Trabajamos, de a p o y a r n o s unos con otros. Este, estamos,、eh, ahora en este momento nos está ayudando mucho c u a r t el q u i nodo t de Cuartel Quinto, más allá de, de bueno, t e j i d de padres、eh, federal.、Uh -huh. Bueno, y a ver, como todos los años, actividad en Capital, en Pilar, y este año sumamos aquí en la región también José Cepaz. Así que, bueno, solamente estaremos desde la radio acompañando, cubriendo y, y compartiendo la jornada del próximo 2 de abril, desde las 2 de la tarde, en el fiador de José Cepaz. Y bueno, quedamos gracias, a disposición、señor. para difundir todo lo que vayan produciendo y programando. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si, si quieren ir, serán bienvenidos. Y bueno, lo que le pido a, a José Cepaz, a la s familia, s que tengan o no chicos con TEA. o、eh, Con otra discapacidad, porque estamos abiertos también a, a, a t o discapacidad, a d porque no solamente existe el TEA,、eh, hay muchas discapacidades y algunas que no son muy conocidas,、mm. este, que los esperamos.、Eh, bueno, que Vamos a pasar una linda tarde, una linda jornada con show, con, con muchas cosas lindas, con alguna charla. Esperamos、eh, poder hacer una suelta de globos al final, este, conmemorando el 2 de abril.、Mm. Y qué bonito e nuestros hijos sigan, sigan brillando.